Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a qué Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a hablar, vamos a centrarnos en las pruebas de ultrafondo, en la que hubo participación ubriqueña el pasado fin de semana, ...con eh, prioridad sobre todo a esos 101 kilómetros de ronda... ...la prueba de la Legión Española que un año más se celebraba... ...en el entorno de la uh, localidad de la ciudad del Tajo... ...una prueba que cumplía 21 años en esta edición... ...y que lo hacía pues eh, con más de 8.500 participantes de ellos... ...unos 3.200 ciclistas, el resto marchadores en las distintas modalidades... ...tanto individual como por equipos. Repetía victoria en esta edición Joan Marc Falcó, que ya ganó el año pasado... ...y lo hacía pues empleando mucho más tiempo, eh, relativamente hablando, que en la edición anterior... El hecho es que este año el recorrido sufrió varias modificaciones, tanto para la modalidad de marchadores como para la de los ciclistas. No hicieron el mismo recorrido unos y otros como en años anteriores. Enseguida estaremos hablando de ello. El ganador empleó 8 horas 51 minutos 18 segundos. Eh, como decimos, Joan eh, Marc Falcó... ...que, eh, bueno, aventajó en más de 20 minutos, en casi 30 minutos... ...al segundo clasificado Antonio Cayetano Ortega Orozco... ...con 9, 17, 9 horas 17 minutos, 8 eh, segundos... Eh, ...pero sobre todo, destacamos de estos 101 kilómetros de ronda... ...de la modalidad de marcha, la veintena de ubriqueños que participaron... ...y que lograron finalizar la prueba, siendo el más destacado... ...José Manuel Villarte Santos, que consiguió la posición 70... ...de la General con 11 horas 20 minutos 54 eh, segundos. También eh, reseñable en este caso la actuación de los subriqueños en la modalidad ciclista. Hubo un número más reducido que de participantes, en este caso nosotros hemos logrado identificar a tres, suponemos que habrá alguno más... ...y los tres que hemos eh, logrado identificar pues entraron entre los 100 primeros y estamos hablando de 3.200 ciclistas, nada más... Y, ...y nada menos, en este sentido... ...el ganador fue... ...o los ganadores en este caso fueron... ...José María Sánchez, José Márquez... ...Granado, Quillo Márquez... ...que completaron la prueba con el mismo tiempo... ...3 horas 53 minutos 49 segundos... ...prácticamente hicieron los 101 kilómetros... ...juntos, desde casi el primer momento... ...el mejor ubriqueño, Andrés Cintado... ...con una eh, destacadísima... ...26ta posición de la general... ...4 horas 37 minutos... 41 segundos. En la posición 67, Miguel Santos Orihuela, 4, 56 59. Y en la 70, Carlos Javier Arenas Chacón, 4, 58, 53. También eh, hubo representación ubriqueña en la modalidad de marchas por equipos. En este caso, en eh, la categoría eh, de equipos eh, militares, en, en el ubriqueño Eh, ...como decimos eh, Rubén Torres... ...con el equipo de la... Eh, ...o la denominación del equipo Bien 2 de la UME... ...conseguía la séptima posición... ...con un tiempo de 12 horas, 40 minutos 59... ...o 41 minutos 2 segundos, mejor dicho... Eh, ...decimos, logró la séptima posición por equipos... Eh, ...el año pasado alcanzó la tercera... ...este año pues eh, ha bajado el equipo hasta la eh, séptima eh, posición... A pesar de ser la misma prueba, cada año es una historia diferente. Nos vamos a quedar en unos instantes con lo que hicieron todos los ubriqueños en estos 101 kilómetros de ronda. También vamos a hablar de la décima edición de la Transvulcaña, prueba, como saben, puntoable para la Sky Runner World Series. Eh, ...que, en este caso, se adjudicó Pérez Aurel Vod... ...con un tiempo de siete horas, treinta y minutos, veintiséis segundos. Los cuatro briqueños que participaron... ...Francisco Pazos, Dani Román, José Manuel Orellana y Juan de Dios Mateos... ...lograron el pleno, finalizar la prueba... ...y además eh, lo hicieron también entre eh, esas primeras posiciones aquí... Hubo casi 2.000 participantes en esta prueba de ultrafondo de la transvolcaña. En la posición 115, lograba finalizar Francisco Pazo con un tiempo de 10 horas, 10 minutos, 8 segundos. Seguido de Dani Román, 11, 44, 46. En la posición 338 y en la 39, 339, José Manuel Orellana Mateos con 11, 44, 46. ...cuarenta y ocho. Juan de Dios Mateos Garcés terminó la posición 502 con un tiempo de doce horas treinta y tres minutos treinta eh, segundos. Además de esto, hoy también quisiéramos informar sobre eh, lo que eh, fue el trofeo del petaquero eh, en el caso de ayer, en la última jornada del Grupo A, eh, en la que se cometió, pues en este caso, una alineación indebida. Y el partido entre Artilaf 2014 y Fefi se saldó con victoria de los primeros por 3 a 0, por, precisamente por esa alineación indebida. Se le da el partido por perdido al Fefi y se le restan tres puntos. El otro partido entre el Mepiel y Caché Artesanos terminó con victoria por siete goles eh, a tres. Por lo tanto, pasan a las semifinales Hermepiel y Artilaf 2014, que se ha visto favorecido, como decimos, por esa in, eh, alineación indebida. Hoy le toca el turno. A la, ...al Grupo B, la última jornada que nos deja... ...estos choques, Escuela de Fútbol... ...Blatelmato Municipal de Deportes de las Pigas ...a las nueve de la noche... ...y sobre todo Rojas, Ubrique y Dimopel a las diez... ...aquí, estos dos equipos van a disputarse... En ...la segunda plaza de este Grupo B... por lo tanto la que de la, dará derecho... ...a participar en las semifinales... ...y ya tenemos los horarios de, eh, en este caso... ...lo que va a ser la segunda jornada del trofeo de San Isidro. Nos deja estos partidos el domingo en el Antonio Barbadillo... ...9 y cuarto, jóvenes veteranos Juventus... ...11 menos cuarto, aspirantes vampiros... ...12 y media, San José, la bodeguita... ...descansará el conjunto de Al-Andalus... ...porque, en este caso, el Benuján se retira eh, del trofeo de San Isidro. Por lo tanto, los encuentros que restan de la fase de grupo... ...se les dará por ganado a los equipos contrarios... ...por un resultado de 6 a 0... Y el equipo que le toque jugar, pues descansará. Eh, pues enseguida vamos a hablar de eso y también de eh, la séptima edición de Rally Ciudad de Jerez que se celebra este fin de semana y que ya tiene eh, publicada esa lista, lista de inscritos. En total, 56 vehículos van a participar en esta eh, prueba puntual para el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto. Entre ellos, pues vamos a tener... Eh, un buen número de eh, equipos con eh, protagonismo ubriqueño unos 10 equipos en los que va a haber eh, pilotos o copilotos ubriqueños vamos a contar con Antonio Toro Trujillano eh, y Cristina Gutiérrez Romero con Sufías Punto Esteban Gutiérrez Romero y Javier Saldiva con Renault Clio Juan Miguel García y Antonio Mulero con Citroën Saxo Gerard Benítez y Marcelo Alex Borlón Sánchez con Citroën Saxo Sergio Álvarez Borque, Inmaculada Gil, con en Saxo, eh, Sebastián Zapate y Juan Luis Calvillo, con Peugeot 106, Alberto Domínguez Arena y José Luis López, con en AX, José Antonio Aragón y Óscar Sánchez, con Citroën AX también, Jesús Saborido y Juan Manuel Parrapino, con Opel Corsa, y el gastoreño Ernesto Salguero, junto con el copiloto briqueño Antonio Pérez Orellana, en el trofeo Dacia Sandero, son los que... ...participarán este fin de semana, este próximo sábado... ...en la séptima edición de Rally Ciudad de Jerez... ...un rally que ha recuperado el Club Automóvil de Jerez... ...el Automóvil Club de Jerez... ...pues sobre estas cuestiones vamos a hablar en unos instantes... antes vamos unos minutos a publicidad... ...y enseguida volvemos. Décimo séptima ciclo deportiva Villa de ubrique La Patacabra...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 Este viernes 18 de mayo con la participación al cante de Juanito Berroca, de Medina, Juan José Heredia, de Guadix y Manolo Cordero, de las Cabezas de San Juan. Recuerden, será a partir de las diez y media de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique. Gente que está excusando la radio, estoy Manolo Medina de la comedia, que mala tuete tengo pa' to' excusa a este musaso un momentito. Si te partiste de risa con dos hombres solos sin punto con Nina, la nueva comedia de Manolo Medina y Javier Vallestín quema la suerte tengo pato? Llega en única función el viernes 1 de junio a las 9 de la noche al Salón de Acto Francisco Fotou de Ubrique Venta de entradas en la Delegación de Turismo y a través de Higlon.com Recuerda, única función viernes 1 de junio a las 9 de la noche en el Salón de Acto Francisco Fotou de Ubrique, ¿Qué mala suerte tengo pato con Manolo Medina y Javier Vallestín, entradas ya la venta, ¿ya la has escuchado? Pues esto no te la vaya a perder por nada del mundo, porque vamos a hacer una comedia para que tú te mees por las patas abajo. Ea, ya lo he dicho que las entradas están ya a la venta Aligérate Fútbol en Ubrique Última jornada de liga de la segunda andaluza gaditana el domingo 20 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubricuñón Deportiva, Club Deportivo Lasalle. El Ubricuñón Deportiva ante la oportunidad histórica de proclamarse campeón de Liga. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 20 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, Ubricuñón Deportiva, Club Deportivo Lasalle.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 minutos de la tarde. Vamos a entrar inmediatamente en materia, quedándonos eh, con los temas que adelantamos en nuestro sumario. Comentar antes que nada que ya tenemos eh, fecha, bueno, fecha teníamos, pero ya tenemos hora oficial desde eh, antes de ayer, de eh, lo que va a ser la final A4 de baloncesto de la categoría cadete masculina de la Copa Andalucía. Ve que se va a disputar Este sábado aquí en Ubrique en el pabellón polideportivo municipal. Las semifinales se jugarán a las 12 del mediodía, como bien nos comentaba Juan de Dios Núñez a falta de confirmación, FCB Cabo Baloncesto Jerez por un lado y de CV Chajeba de, de CV San Fernando por otro. Y la final se jugará a las 5 de la tarde con el ganador de ambos choques. Dicho esto, nos vamos a centrar, como decimos, en algunas de las citas que tuvieron lugar el pasado fin de semana y que todavía estamos comentando y resumiendo. Una importante tenía lugar en la isla de Palma el pasado eh, sábado, aunque las actividades ya comenzaron mucho antes. Hablamos de la décima edición de la Transvulcania, prueba puntual para la Skyrunner World Series eh, y que, de nuevo, ha concentrado en su modalidad de ultrafondo a más de 1.800 corredores, ...durante el fin de semana de más de 60 países... ...porque es una prueba de carácter internacional... ...como decimos, y de las más refutadas del circuito mundial... ...y en ella, como ya comentamos nosotros... ...hubo presencia este fin de semana, participaron... ...cuatro briqueños, eh, en este caso Francisco Pazo... ...Danís Román, José Manuel Orellana y Juan de Dios Mateos... ...todos consiguieron finalizar esta dura prueba que, eh, como decimos, eh, consta de 73 kilómetros de recorrido y de un buen eh, desnivel. Vamos a hablar con el que fue mejor de ellos, de los ubriqueños este fin de semana en la Transvulcaña, con Francisco Pazo, que lo tenemos a otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. ¿tú? Lo primero, enhorabuena, porque acabar el 115 de unos 1.800 corredores en una prueba internacional, como es la Transvulcaña, hoy por hoy está al alcance de muy pocos, ¿eh? Pues no estuvo mal, la verdad que, que estuve muy contento con el resultado, que no era lo que, que iba buscando, pero la verdad que el resultado al final no, no fue malo. Estuvo estuvo muy bien, muy contento. Uh -huh. Y lo mejor que parece es que, que por fin esa mala suerte en forma de lesiones de las últimas pruebas no, no hizo acto de presencia, sí? No, no, la verdad es que también he tenido muy mala suerte, como tú has dicho, con, ya no solo con las lesiones, sino también he tenido... Pues, y, los bronquios inflamados, he tenido varias cosas que en esta ocasión pues la verdad me han respetado, aparte de que también esta prueba me la ha tomado con más tranquilidad y con el pensamiento solo de llegar, sin, sin llegar a, digamos, a, a plantearme ni siquiera competirla, sino mm. iba a un ritmo que me permitiera llegar porque esa era mi meta, llegar mm. a la meta. Quizás muchas veces cuando uno no, no se plantea grandes eh, objetivos, eh, corre más tranquilo, los resultados son hasta mejor de lo esperado, mucho mejor, ¿no? Pues sí, la verdad que la, el resultado yo en un primer momento, antes de que, que me apuntara a esta carrera, mi, mi objetivo siempre era de echar unas 10 horas y... Y bueno, yo no sabía correr esa carrera, pasaría 10 horas, pero viendo amigos míos que más o menos corren a mi mismo nivel, habían hecho 10 horas, pues yo pensaba que yo podía hacer 10 horas. Uh -huh. Todo cambió cuando ya viven como me iban algunas carreras, que no llegaba a finalizarla y esto pues me planteé de terminarla y punto, de disfrutar de los recorridos. Y al final pues disfrutando y, y hombre, se sufre porque son 74 kilómetros, pero... A unos ritmos que, que yo sabía que en ese ritmo con el de la meta final si me, me salieron también las 10 horas, o sea, que muy contento. Uh -huh. eh, hablábamos antes, pues, de, eso, de, eso, de esas lesiones, ¿no?, que has tenido en estas últimas pruebas, eh, exceptuando lo, lo que comentabas tú de los bronquios, eh, sobre todo el tobillo, ¿no?, que es quizás lo que te está dando más, más guerra. ¿Cómo te encuentras ahora? Pues, la verdad es que ahora estoy como hoyo portazo, la verdad que era no me está dando ruido, no me duele, eh, pero sí que tengo como miedo a a tirarme fuerte en la bajada, esa es esta esta de saber si me lo voy a volver a a doblar o pues me hace ir más más tranquilo, más más más cauteloso en las bajadas y quizás eso también me hace ...está más fuerte después en la subida... ...porque claro, si no voy a sacarme en la bajada... ...pues después en la subida puedo apretar un poco más... Uh -huh. sí que es verdad que no... ...que no, la confianza que yo tenía en la bajada... ...la he perdido por completo... ...ya voy bajando con mucha cautela... ...porque le tengo mucho miedo a volverme a lesionar de lo mismo... ...porque ya son cuatro veces que me jodió el tobillo... Uh -huh. ...bueno, lo que sorprende también con la reputación... ...que tiene este transvolcán y esta prueba... ...que haya sido tu primera vez... Pues sí, nunca ha coincidido, siempre ha sido en mayo de una, una época mala, que si, porque ha coincidido año tras año que si una vez ha sido cerama, que si otra vez ha sido 101, que si otra vez ha sido la peña golosa que coincide con la fecha, y en el año tras año siempre han tenido algunas pruebas que me han atraído más, y esta la ha dejando, dejando. Y la verdad, pues este año ha cuadrado y... Tenía muchas ganas de hacerla y la verdad que me, me, me ha maravillado, vamos. Es una carrera que yo no sé también por qué no he ido antes, porque es un, una flipada de carrera, vamos. Son 74 kilómetros que a primera vista no no parecen demasiado comparado con otras pruebas, ¿no?, que, que ya habéis afrontado y, por ejemplo, pues esos 101, por pues los bandoleros, Valle del Genal, que lo superan en kilometraje, uh -huh. pero aquí realmente lo duro, lo duro es el, el desnivel que hay que superar porque se parte casi, bueno, a, a cero a nivel de mar y, a, ¿Sí? a, y tienes que tenéis que subir superar en pocos kilómetros pues 2500 metros, nada más y nada menos, ¿no? Exactamente, y después vuelves a bajar otra vez a, a cero y claro, el desnivel sobre todo son 4500 positivos uh -huh. que que lo que se dice no es que eso se lo porque a partir del kilómetro 3 la calor empieza a apretar y el terreno no es un terreno bonito de correr uh -huh. tiene mucho, no es que sea técnico tiene parte muy técnica pero es complicado para pisar tiene muchas piedras sueltas tiene mucho zonas volcánicas con con la lava digamos que son como piedras de puntos te vas clavando la piedra sobre todo en las bajadas y otra otra zona como la parte de los pinares y eso que es muy bonito de correr es muy fácil de correr pero ya te digo los pinares es antes del kilómetro 30 que además el, el tiempo y el clima pues te permite correr. Pero a partir del 30, calculo yo 30, 30 y tanto, empieza la calor, es cuando ya subes arriba, empiezas a correr a partir de 2,000 metros de altitud y ya estás por lo alto de la nubes ahí sí, ahí sí aprieta la calor y ahí sí acerca, entre la altitud, la calor y, y el terreno pues sí que una, se hace dura. Ajá. ¿Se parecen algo a, a, digo, por porque más o menos es en la misma latitud que las Islas Madeira, en el ultrafondo de Madeira, que, que también realizasteis? Pues no se parece nada. Quizás en, la, en los oribajas, sí, pero después en, en, en, lo que, en lo que es la vegetación que hay en Madeira, es lo que... En, en los... Bueno, parece que hemos... Es muy distinto. Es, ¿Sí? Es muy distinto. ¿Franc? Sí. Francis, habíamos perdido momentáneamente la, la conexión cuando nos comentaba Ajá. Ahora sí te escuchamos Que en Madeira es muy, muy distinto sí. la, la vegetación en Madeira es muy frondosa, es muy verde eh, y, y, y, Más volcánica, más más, desier, más desértica Tiene zona verde uh -huh. eh, los primeros kilómetros Pero la, la mayoría del recorrido es muy desértica uh -huh. Y en, en Madeira es todo lo contrario Madreira de vegetación, agua, eh, por todos lados hay río caudal, eh, es otra historia. Uh -huh. en, en líneas generales eh, nos comentaba que, que te has quedado maravillado con la prueba. ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿El recorrido, los paisajes, la organización? Pues de, de, de, todo, me ha gustado todo. Ah, el recorrido es precioso, el recorrido de, porque esos son zonas diferentes a, a lo que estamos acostumbrados y el recorrido te impresiona, pero lo que más impresiona es que haces 74 kilómetros sin apenas ver una baliza y no te pierdes, no te pierdes porque está totalmente marcado por, por un sendero y eres incapaz de perderte, vas por el mismo sendero y donde solamente hay algo, algo de duda, hay una persona o hay una baliza que te corta el paso y después todo muy bien organizado, habituallamiento perfecto en su sitio y la gente super volcado todo toda la palma está a volcarla en, en la carrera muy parecida hace gama pero no bruto en el, en el, en el kilómetro 7 que es los canarios eh, que más todavía de noche está el pueblo entero levantado ayudndo a niños chicos bebés, con mujeres con niños aplaudiendo los corredores te hacen un, un coro que parece muy son virucos o bicicletas que no creen casi apenas andar uh -huh. y y es, y es alucinante es alucinante como vive la carrera en la palma uh -huh. ¿Qué tal el nivel de participación? Porque como comentabas tú antes coincide con Peñagolosa que este año precisamente era campeonato del mundo de tri-running y también se han dado cita allí pues los, los mejores de la especialidad ¿Cómo ha sido en, en la transvolcaña? Pues la verdad que Claro, nosotros los, los artistas, como yo digo, los artistas no, no los vemos, o sea, los vemos valillanos o no más, uh -huh. y y claro, el nivel de participación era alto, también había gallos aquí en esa época, eh, pero lógicamente no estaba Luis Alberto, que hoy por hoy, que, después de Quilien yo creo que no hay otro mejor que él, y, y estaba ahora, de hecho, ha sido campeón del mundo peña Peñagolosa. Uh -huh y estaba Peña Golosa, pero si que sí, aquí estaban casi todos los de Salomo, estaban sí. allí metidos en en Bucas. Uh -huh. Que ahí donde están los lo Gallo Gordo, o sea que no sé por qué están dividido, han dividido la la participación tanto en una concreta, únicamente al este a de, de Peña Golosa campeón del mundo, pues algunos años ya para allá, lógicamente y ya han buscado otros intereses. Ajá. Uh -huh. Bueno, lo que queda claro también es que en el planteamiento de los cuatro briqueños que ibais eh, es que se lo ibais a, a tomar más como un premio para disfrutar de la prueba como unas vacaciones que otra cosa, ¿no? Sí, sí, así no lo hemos tomado. Eh, yo he ido en todo momento con mi familia, me han estado el avito de viento y me está parando con los corredores, eh, eh, me he dejado fotos... Se disfrutado de la prueba y mis compañeros me hablan de que la ha ido exactamente igual. disfrutado de la prueba, tanto Dani Román, como, como Juan de Dios Mateo, como Orellana. Los cuatro hemos disfrutado de la carrera. Yo creo que ha sido un premio a, a muchos años corriendo, porque la verdad que después coincidimos comiendo juntos todos en, en una casa allí que teníamos en La Palma uh -huh. y estábamos todos pletóricos, porque haber acabado la prueba teníamos las piernas en condiciones buenas que no ninguno habíamos tenido ninguna lesión ni ningún desgarro y todos teníamos ganas de calderón y dijimos, esto es la familia contenta o sea, que ha sido premio esta, esta carrera ha sido un premio para los cuatro aún así y Fran un dorsal en el pecho es un dorsal en el pecho sí, sí pues no te digo que no pero yo te ya te comento yo que, que nos lo hemos tomado muy, muy tranquilo no, no no hemos ido a baba como yo digo esta vez <risa> no hemos ido a esa baba Uh -huh. Hemos ido corriendo a nuestro aire, yo te digo, yo ya he mis fotos en el recorrido, me he parado las veces que más me da la gana, y, y cuando tenía que correr el porque lógicamente quiero llegar a mitad, pero me he empapado de la carrera a tope, y mis compañeros igualmente, yo hablo con ellos, ninguno se la ha tomado en serio, ni Dani, y en serio me refiero a, a competirla, a ir a, uh -huh. a ver si puedo quitar si tres puestos a los de delante, no y hemos llegado a la posición que hemos llegado y ya está no hemos, no hemos buscado tampoco que a lo mejor si nos fuéramos competidos a tope fuéramos llegados incluso más tarde pues a lo mejor pero desde desde mi opinión desde mis sensaciones que se podía haber apretado más y no se apretó porque no, no ardían y querían hacer, que fuese así uh -huh. porque mi objetivo como ya te he dicho, era llegar a meta porque no estaba seguro yo si Sí llegarría o sea que para mí ha sido un premio o sea así en líneas generales que, que ha sido lo más duro de la prueba la primera parte porque eh, sobre todo eh, partir desde como hemos dicho desde 0 metros a nivel de 0 de, metros desde estar a nivel del mar a, a 18 en 17 eh, kilómetros no sé si esa forma de eh, que arranque una prueba como esta es lo que te deja ya marcado para el resto de la, de la carrera Pues no, la, la verdad que es que la parte más dura que si te digo es a partir del kilómetro 30, 42, si sí, kilómetro 42 hasta Roque de los Musasos, la parte que a mí uh -huh. se me hizo un poco más dura. La parte esta debe... Bueno, pues vamos a ver si podemos... Para colmo, ¿me oyes tú? Sí, sí, sí. Ahora sí. eh, para colmo tuvimos un tiempo de hubo viento, hubo eh, una especie de lluvia que era horrorosamente fría y tenía una especie de lluvia porque no era ni lluvia, era como meterte en la nube, de porque vas va subiendo te metes en la nube que, que está siempre metido en la, en la isla y esta nube condensa demasiado agua y es como si te estuviese lloviendo. Los pinos se empapaban de agua y a, y con el viento te daban bajotera y eran como granitos. Entonces hubo una parte de mucho frío. Aunque parezca mentira, hemos tenido las dos partes. La parte de mucho frío y a partir uh -huh. del kilómetro 30 empezó la calor y, y hasta Meta la calor nos, abra, nos abrazó. Entonces, hasta el kilómetro 16, como tú bien dices, esta, la cosa de que va con el grupo, de que va saliendo, de que vas mirando para los lados, de que vas viendo amanecer, ...un bandero flotando... ...yo casi me doy cuenta... ...yo ya quiero ver de ni me doy cuenta... Uh -huh. ...bueno, lo que también es espectacular... ...pues eh, el, el final de la prueba... ...porque son casi 20, 20 kilómetros de bajada... ...que bueno, como tú sí. me comentan ...quizás ya no la disfrutes tanto como antes... ...¿no? ¿o sí? Sí, porque no iba... ...yo te digo, no iba... ...no iba a Río no iba, a iba pero, mirando donde voy pisando... ...porque como corro ahora... ...voy mirando donde voy pisando... ...no voy volando y, y ahí mirando las pisarias pues vas entretenido vas hablando con el ladraba y vamos muy pendiente a, a lo que pica y que es verdad que esa parte es técnica muy, no técnica como las zonas que nosotros tenemos aquí ¿no? hay mucha piedra de punta mucha piedra suelta y y te mucho mucha piedra en la planta al pie eh, hay mucho del nivel porque es muy empinada la bajada y, y cuando pica una piedra pues te hace daño entonces Vas a hacerte pequeños daños, pequeños daños, y cuando llegas abajo estás llegando estás loco por llegar hasta corte, que es la bajada, cuando termina la bajada, para empezar la subida ya a los llanos. Sí. Y, y la verdad es que esta parte, en condiciones normales, pues se debe de hacer muy ligero, se debe de hacer muy ligero. De hecho, los de la maratón que nos adelantaron prácticamente, desde el kilómetro 42 empezaron a adelantarnos gente de maratón, en la bajada esa de 20 kilómetros volaban y dan, nos pasaban que parecían natos uh -huh. de... uh -huh. bueno, eh, siendo considerada como una de las mejores ultras del mundo, mm, te voy a poner en, en, en, una, en una consulta más que nada eh, uh -huh. Montblanc, Transvulcani y Cegama cada una supongo que tendrá sus cosas ¿no? obviamente, pero puestos a elegir y habiendo estado en las tres, que son tres pruebas de renombre mundial, ¿con cuál te quedas? eh uh entonces ya todo eh -huh. la Torre Ultra, Ultra yo me quedaría con con el Mont Blanc, Sí que es verdad que se llama como cabella por montaña, como se llama tampoco lo vi muy bien, la. Y que yo le diría está muy pareja, ¿eh? este, uh -huh. o sea, eh el Mont Blanc y y Y Transmulcania está muy pareja, pero claro, son más kilómetros, en Montblanc son más kilómetros, más kilómetros para pensar, más kilómetros para ver organización, más kilómetros para charlar con gente, otros paisajes, mm. es diferente, yo que sé, Montblanc es que es la crema, digamos, yo para mí, mi opinión, seguramente habrá gente que la a en los dos sitios y pensará que es equivocado, como Montblanc no hay ninguna. Bueno Frank, ¿y ahora que ¿Planes a corto y largo plazo para este 2018, para antes del verano? ¿Tienes alguno? Algunos, pocos mm -hmm. <ríe> Tengo el Pandeire Tengo eh, la maratón de Corridor, el año pasado no estuve y este año quiero ir que es Campeonato de España mm -hmm. y Voy a Igualesas Subiré a la gran subida de Beleta, de 50 kilómetros en agosto o sea, que Tengo ahí unas pocas el calendario, a ver si soy capaz de hacerla ¿Y de Ultra? De Ultra no, de Ultra Este no apunté como un objetivo Pero de Ultra no No tengo tiempo para entrenar Ultra Como tenía antes, la verdad que no No me apetece este, si lo he hecho Porque tenía motivación por ir Con los amigos y tal, pero De momento Ultra No lo voy a ya hasta que no llegue Otra vez bandolero Que yo me piense si lo hago o no lo hago ...la verdad es que no tengo, no sé me apetece hacer más ultra... Uh -huh. ...prefiero las carreras más cortas que no necesito mucho tiempo para entrenarlas y... ...y las disfruto más. Uh -huh. Pues nada Fran, lo vamos a dejar aquí, darte la enhorabuena pues por esa actuación... ...tanto a ti como, como a tus compañeros, ¿no?, en, en la Transvolcán... Y, a, ...y al haber podido disfrutar del ambiente de una eh, prueba internacional... ...y con el renombre, ¿no?, que tiene esta esta carrera de La Palma... Y nada, pues eh, agradecerte que no los hayas contado y desearte mucha suerte para tus próximos retos, ¿eh? Pues muchas gracias. Un, un, abrazo, un abrazo. Hasta luego. Venga, hasta luego. Comentar que la victoria en esta ultra la modalidad ultra de la transvulcaña, la modalidad reina, fue Pérez Aurel Bobe, con un tiempo de 7 horas 37 minutos 26 segundos, seguido de Dimitri Mitáef, 73822, y eh, Zibot eh, Garribier. ...siete, cuarenta y cuarenta y nueve... ...de los rubriqueños, Francisco Pazo, el ciento quince... ...con diez horas, diez minutos, ocho segundos... ...Dani Román, el trecientos treinta y ocho... ...con once horas, cuarenta cuatro minutos, cuarenta y seis segundos... ...José Manuel Orellanas Orellana, perdón... ...el trecientos treinta y nueve, con once horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y ocho segundos... ...y Juan de Dios Mateos Garcés, el quinientos dos... ...con once horas, treinta y tres minutos, treinta segundos... ...dejamos a un lado lo que ha sido la transvolcana... ...y nos vamos a centrar en la prueba reina de nuestra tierra... ...durante el pasado fin de semana... ...los 101 kilómetros de Ronda... ...en 24 horas de la Legión... ...vigésimo primera edición... ...en la que de nuevo... Eh, ...hubo una alta presencia... ...de ubriqueños... Eh, el, ...sobre todo en la modalidad de marcha... ...tanto individual... Eh, ...como por equipos... ...y precisamente... ...nos vamos eh, a quedar nosotros... ...pues hablando con uno de los ubriqueños... ...que la logró finalizar... Eh, eh, ...pero en la modalidad de eh, equipos... ...hablamos con... Rubén Torres, que lo tenemos a otro lado del teléfono. Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿tú? Nueva edición de Los 101 en la que participas y en las que vuelves a repetir esa modalidad por, eh, por equipos. ¿Qué tal? ¿Con qué sensaciones acabasteis esta XXI edición de Los 101? Pues acabamos con buenas sensaciones, la verdad, porque hace, cambiaron el recorrido uh -huh. este año en la 101 y esperábamos esa más tiempo que el año pasado. Uh -huh. no, pero eh, bueno, como en todas las ediciones Siempre pasa algo, siempre hay algo Pues a un Shabbat le, le entraron fatiga muy pronto Pero bueno, aguantó ahí eh, De eso se trata, de aguantar hasta y llegar al final uh -huh. El mérito está sobre todo en acabar una, una prueba de esta, claro. de esta dureza Ya hemos hablado de esos cambios en el, en el recorrido eh, ¿Han endurecido la prueba desde tu punto de vista? Un poco, sí han metido más montaña. Mhm. Uh -huh. Antes era antes era más carril. Más ¿Sabes? era. era sí, sí, sí. más carril, era más carretera, más llano. Ahora no, ahora han metido más montaña, más, más cuesta, más la endurece un poquito. Uh -huh. eh, entiendo que también ha ganado en belleza, ¿no? Porque muchas veces el ese, esos carriles eh, larguísimos eh, se hacen un poco cansinos, ¿no? Sí, claro. Ahora, la, ahora lo, el recorrido es más bonito, pasa por más campo, uh -huh. es más trail, la han convertido un poquito más trail. Uh -huh. Bueno, no pudiste mejorar eh, tu equipo, bueno, no sé si si eh, eh, el, el equipo es el mismo con el que corriste el año pasado o habéis cambiado algún componente o habéis cambiado todos. Sí, sí cambiamos, éramos, desde el año pasado éramos dos nada más los que íbamos, uh -huh. los otros tres eran otros otros chavales. Pero vamos, que hemos entrenado, entrenamos juntos y, y nada, y y fue bien La verdad que la idea era terminar el equipo entero uh -huh. Y así fue uh -huh. Eso te iba a eh, comentar Que habéis podido programar entrenamientos entrenamientos juntos, ¿no? El año pasado no sé si Y cada uno tuvo que tirar por su lado, ¿no? para Porque era difícil que, que pudierais coincidir eh, en, en el tiempo libre, ¿no? Sí, el año pasado hubo, hubo un chabá Que entrenó por su cuenta Y, ...y ya la única vez que, que corrimos juntos fue en la carrera... ...este año no, este año sí hemos podido entrenar juntos los cinco y y correr... Uh -huh. ...sobre todo... Pero para que tuvimos, se tuvimos un problemilla que éramos cinco... ...y uno a falta de una semana seleccionó... Uh -huh. ...que era un chaval de ronda, Rafa Becerra... ...y seleccionó... ...entonces tuvimos que meter a otro sábado a falta de una semana que nos la ahogamos, si podía aguantar o no sin entrenar ni nada, pero bueno, el chava aguantó ahí y la verdad que estuvo bien. Mm. No estuvo mal. Sobre todo Rubén, a a mí lo que me llama la atención en los, ciento, en los 101 en esa modalidad por e, por equipos, es sobre todo en modalidad por equipos y militares, ¿no? Porque también hay mucha literatura alrededor de lo de lo que es esa es, esa competición, no sé si se vive de una forma diferente a como lo hacen los civiles, ¿no? Es diferente hacer por militar es muy diferente pues la organiza la legión entonces hay como esa ese pique entre los equipos militares uh -huh. uh -huh. entonces pues y también a los jefe les gusta que el equipo empiece y termine junto, sea como sea y el tiempo que sea uh -huh. eh, y yo la idea la idea es esa claro que una vez que el equipo sale es terminar el equipo junto Pues se trata de compañerismo y, y fuerza, vamos Yo hablo mucho, de, o, o comento lo de, lo de cierta literatura Lo que es en, la, el, en, la, en esa categoría militar Porque siempre he oído la historia de, de aquellos que dicen Pues mi, mi comandante o no sé quién me a, Nos obligaba a correr los 101, no sé qué, no sé cuánto eh, Supongo que aquí también hay mucha, mucha exageración Y que es lo que tú dices, sí, ¿no? Demasiado. Demasiada <risa> exageración Porque esta sí. carrera no se corre de la noche a la mañana, hay que entrenarla bien. Lo que sí claro. estaba seguro precisamente es esa competencia entre unidades, ¿no? Sí, eso sí. Competencia hay mucha. Entre unidades y, y batallones y cuerpos. Uh -huh. Pero claro, lo que dice la literatura, mi comandante o mi capitán me obligaba a correr... 101 eso no lo puede correr a la noche a la mañana claro no también lo, te lo Pero digo te lo digo en carrera de santa am brandando que, en también, carrera, hombre, que también en, en carrera de las marchas sí. y eh, eh, ya metidos en carrera pues que digamos que se, se intentaba imponer la disciplina a, a, a los corredores cuando pasaban por malos momentos por decirlo de alguna o sea, manera sabes Sí, cuando cuando se, cuando se están en los malos momentos ahí se tira de de galones, ¿no? De, de militar y uh -huh. de cabezón y de fuerza a este tiradéz. Uh -huh. Oye, Rubén, ¿tú ¿por qué, por qué has preferido correr por equipo en estos 101? Mm, entiendo que es más complicado eh, de esta manera, porque ya no solo depende de ti, ¿no? Claro, es mucho más difícil correr en equipo que correr individual. Porque en equipo tiene que estar los cinco bien y tienen que ir los cinco iguales si uno va más flojo o uno le pasa algo te tienes que quedar con él y a su ritmo ahí a acomodarte a él uh -huh. y yo la, he preferido correrla estos tres años en equipo porque en mi trabajo pues hablamos venga a correrla en equipo hay buen equipo se entrena junto entonces te va picando con ellos te va hablando y dices venga vale pues vamos a correrla otra vez uh -huh. y ya está pero vamos ya hay muchos años para correrla individual uh -huh. Bueno, el año pasado recuerdo que quedasteis en esa tercera tercera posición y bueno, este año pues eh, habéis finalizado en la séptima. ¿Qué ha cambiado? Cuéntanos, ¿cómo fue vuestra crónica de carrera? Pues nosotros salimos igual que el año pasado, más o menos. Aproximadamente igual que el año pasado. Y cuando pasamos por las navetas nos, nos dijeron varios octavos y, y pensamos, bueno, pues van los equipos fuertes. Han empezado muy fuerte este año los equipos y nada y ya nos quedamos ahí, nosotros seguimos a nuestro ritmo, no quisimos tampoco apretar mucho más por si nos llegábamos lo que fuera. Ya luego el, mi compañero le entró en fatiga, le sentó alguna alguna comida algo mal. Y ya tuvimos que bajar también un poquito más el ritmo y ya ahí al tran tran y ya pues algunos equipos fueron fueron como cayendo. ...y ya pues acabamos sexto... ...pero nosotros... ...lo que ha cambiado es... ...que los equipos pues, salieron más fuertes... ...estarían más preparados... ...o no sé, es que cada año es diferente. Claro, esto es una, una historia... ...aunque sea la misma carrera... ...es una historia... ...puede ser totalmente opuesta, ¿no? Fíjate tú que... Eh, ...lo que cambia una carrera... ...1-101 dependiendo de la climatología, ¿no? Claro... ...y uh -huh. sí, eso cambia mucho... ...si hace como haga mucho calor... ...como estos días atrás... ...eh... La carrera cambia mucho uh -huh. por, por cierto Rubén, ¿cómo, ¿cómo fue la climatología del sábado? Porque yo lo había algo desconcertante Hacía pues eh, hasta algo de fresquete en ronda Pero una vez que, que se subía a la zona de, de la ermita Allí apretaba el sol de lo lindo, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, por la mañana al empezar la carrera Estaba el día como nublado, hacia frío uh -huh. Vamos, Yo antes de, de empezar estaba con, la, con los manguitos estos Porque tenía frío ...y durante la carrera, las primeras dos o tres horas... ...era un tiempo bueno... ...parecía que iba a abrir... ...pero no no abrió hasta por la tarde... ...hasta las seis por ahí no no abrió el día... ...y ya sí empezó la calor ahí... Uh -huh. ...a partir de las seis empezó la calor... eso, eso a mí eso... me cogió por el... ...por el esto, por el, por el cuarté me cogió mi uh -huh. la calor... Uh -huh. ...eso eso digamos que es suerte... ...porque es lo que tú comentas... ...si hace la calor de estos días... Eh, eh, y, y bueno, Cambia digamos a, eso al mediodía, eso de las 12, de la 1 eh, claro. Otros años se ha visto allí pasar la ambulancia para arriba y para abajo eh, Sin parar, sí, ¿no? Sí, porque, porque ¿quizá... como no te hidrates bien, no vayas con tu gorrita y demás te, te puede dar un golpe de calor uh -huh. Y es peligroso, vamos Vale, y sobre todo teniendo en cuenta que los días anteriores tampoco eh, se caracterizaron por pues, hacer mucha calor, ¿no? Que quizás claro, es el primer día pasado. y el que te no. encuentras ahí de sopetón. Claro, no ha podido entrenar tampoco con la calor, porque hay, cuando se ve que va a hacer calor y, y pasan unas semanas antes, hace calor, pues entrenas con la calor. En vez de entrenar por la mañana con el fresquito a las nueve, te va a las doce y entrenas uh -huh. para pa ir aclimatándote a, a, esa, a esa carrera. Lumen ¿para ti cuál es la principal dificultad a la que se tenéis que enfrentar los corredores en el, en, en la, en el nuevo diseño del la 101? ¿Cuál ha sido la parte más complicada? ¿La parte más complicada? Pues para mí... Más dura, digamos Más dura sigue siendo la ermita uh -huh. sí Para mí la más dura sigue siendo la ermita Luego ya lo que es el aso, la huerta al aso no lo veo tan duro porque sí que es una cuesta muy muy pronunciada, pero una vez que llegas arriba ya es todo para abajo hasta que llega a Benojan. Uh -huh. Todo lo que pierdes subiendo, andando a, hasta arriba del aso, lo ganas bajando hasta Benojan. Vamos, hasta el río, que uh -huh. no es hasta Benojan, sino hasta el río porque es todo cuesta abajo. mhm. Uh -huh. Sí, esa esa pero, zona, esa subida al ermita es, es terrible, ¿no? Sobre todo porque ya llega. Subida, sí. Llega ya con con muchos kilómetros en las piernas, ¿eh? Sí. Mhm. Uh -huh. Bueno, eh si hay un... la y la subida del duende, que ya es la última la última cuesta antes de de la cuesta de Casondeo. Uh -huh. La cuesta de duende le dicen, esa también es dura. Mhm. Uh -huh. Claro, ...porque ya es lo último ya... ...claro, conforme conforme pasan los kilómetros... ...ya cualquier, claro. cualquier repecho se hace un mundo, ¿no?... ...ahí hay que apretar los dientes y no... ...se queda atrás... ...siendo una, una prueba que, que ya has hecho en... Eh, en eh, ...antes que esta, en dos ocasiones más... ...y que no destaca precisamente, digamos... ...por sus paisajes espectaculares... Como, ...como otras pruebas de ultrafondo... ...¿qué es lo que te atrae tanto a ti de los 101?... ...el ambiente... La gente se huerca mucho por, por la 101, tanto la legión como la gente de, de los pueblos, de, por donde pasa la carrera. Uh -huh. Y el ambiente es muy bueno. A mí me gusta mucho, la verdad. Uh -huh. y, la bueno, carrera. Bueno, una prueba que, que, que entiendo que siempre la tienes en mente todos los años, ¿no? Eh, sí, sí, Como objetivo. Siempre que pueda. Uh -huh. Como objetivo. Y, a, y ahora que tienes otras pruebas, así como... ¿Qué quieras realizar este año en mente? Pues ahora mismo Ultrafondo, no tengo ninguna dime. en mente uh -huh. Ahora a esperar a verlas ahora venir, no. ¿no? Ahora esperad, ya está Ahora descansad un poquito y ya y ya vendrán uh -huh. Pues nada, pues Rubén, lo vamos a dejar aquí Darte las gracias y la enhorabuena ¿eh? Por esa nueva participación en los 101 Yo insisto aquí el mérito Hombre, mientras más arriba cabe uno, mejor Pero el primer mérito, el primer paso es acabarla Y todo el que lo haga ya es eh, todo todo un campeón, pues nada rubén muchas De gracias yo quiero, sí yo quiero darle la enhorabuena a todos los los ubriqueños que han, que la y han terminado y los que no han terminado también ya uh -huh. nada más que por salir por la salidas eh, ya hay un mérito uh -huh, desde luego pues nada rubén muchas gracias, un abrazo nada aquí Hasta un saludo luego. Hasta luego. En esta categoría de marcha por equipos, o en esta categoría, la victoria ha sido para el equipo eh, AGM1, que empleó un tiempo de una hora, veinte minutos, cuarenta segundos, seguido de la décima bandera, once horas, treinta y cuatro, dos, y Terleg, tres, eh, once horas, treinta y seis, y seis, séptima posición, para el Bien 2, que es el equipo el que, del que ha formado parte Rubén Torres, con, junto con Juan Manuel Gómez, José Manuel Martín, Juan Manuel Viro, Vico, perdón, y Estefano Martín, un tiempo de doce horas, ...cuarenta y un minutos, dos eh, segundos. En lo que es la marcha individual, pues en este caso... ...victoria absoluta para Joan Marc Falcó... ...con un tiempo de ocho horas, cincuenta y un minuto, dieciocho segundos... ...seguido Antonio Cayetano, Ortega Orozco, nueve diecisiete cero ocho... ...y Julio Rey, nueve dieciocho, cincuenta y nueve. En cuanto a los ubriqueños, eh, fueron, estos fueron lo que hicieron los subriqueños ...José Manuel Villarte Santo, en la posición setenta, con un tiempo de once horas... 20 54, fue el más destacado sin duda... Eh, ...le siguió Juan Antonio Domínguez Bueno... ...13-36-47... ...Bernardo Sánchez Martín... ...14-31-11... Eh, ...José Antonio Varela Gutiérrez, 14, 32, 53... ...David Jiménez Fernández, 14, 35, 32... ...Jesús casilla Sevilla, 15, 50, 0, 7... Eh, ...José María Garcés Benítez, 16, 0, 7, 26. ...Francisco Javier Bautista Chacón, 16, 28, 12... ...Juan Carlos Domínguez Román, 16, 28, 13... ...y Francisco Javier Gómez Lobo, die, eh, 16, 28, 13... ...José Antonio Ramírez Vela, 18, 0, 1, 0, 5... ...Manuel Jesús Pozo Peña, 18, 38, 23 miguel Ángel pozo morales veinte cua y manuel trujillo zurita veinte cincu y uno maría aguilar romero vedó cuarenta y en categoría femenina victoria para María cerván de la abava once veinéis cincuenta seguido de patricia calilice once cuarenta2 mónica ferreira once cincu3 y las soriqueñas pues paqui Carrillo vilches quince cincuenta cero siete Lourdes eh, Coronil Ríos, 16.07.24, y, y Leticia Rosado Fernández, 22.49.17. Esos, al menos, son los ubriqueños que hemos podido identificar en una lista con más de 4.000 corredores. Se pueden imaginar pues eh, que a algunos se nos ha podido escapar. Si es así, pues rogamos que nos lo transmitan para que lo podamos eh, comentar y conocer eh, pues más ubriqueños que lo han hecho en esa modalidad de marcha. Y nos vamos ahora a la modalidad de bicicleta de montaña donde también hubo participación ubriqueña y, por cierto, más reducida y bastante destacada. Vamos a hablar con el mejor de los eh, ciclistas de nuestra localidad que logró finalizar la prueba, con Andrés Cintado, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Andrés, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Volvías a los 101 kilómetros de ronda y lo hacías por la Puerta Grande, logrando una vigésima sexta posición de la general de unos 3.200 corredores. Supongo que es muy contento y satisfecho con, con esta actuación, ¿no? Sí, efectivamente. Este año la disfruté con muchas ganas, empezando muy tranquilo y con muchas ganas. Porque, como decían, por aquí el camino no lo cambiaban, mm. no lo cambiaban el trazado del circuito de los 101, algo nuevo. Mm. Y disfrutamos mucho. No, no era tu primera vez en ronda, pero sí creo que ha sido la vez que quizás llegabas en mejor forma, ¿no? Sí, efectivamente, ahora este año eh, me encuentro con muy buena forma y quería disputarla, quería disputarla a los 101 de la mejor manera que, que pudiera. Y mira, pues realmente pues, muy satisfecho. Uh -huh. Una edición en la que, como tú comentas, ha habido cambios en el recorrido, pero viendo los, eh, los tiempos de los primeros clasificados, incluso se han mantenido o se han bajado con respecto a, a, a la edición anterior. Eh, yo tenía entendido que se endurecía la carrera con los cambios, que ha pasado? Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Bueno, pues, muy sencillo, realmente, pues, respecto a otros años, pues, no han limpiado algo de, de lo que era el trazado uh -huh. eh, Lo han limpiado, han quitado mucho terreno que estaba roto por las aguas, no lo han puesto un poco más llano Más allá no vengo a referirnos que no hayan quitado la pendiente, sí, sino sí, que sí. es más fácil el tránsito de, con las bicicletas y... Por, por ejemplo, la subida de la ermita ha sido una de ellas, ¿no? No, la subida de la ermita sigue igual, va a seguir ah, igual y seguirá siempre igual. <risa> <risa> <risa> Ese no han quitado, no lo han quitado ni pendiente, es una, una de las cuestas más duras que hay en los 101. De hecho, este año ha habido, creo que han sido cerca de 3.000 metros de desnivel en 100 kilómetros. <risa> Ajá. Eh, también eh, se ha evitado, eh, aunque yo no sé, yo no sé si, si los eh, ciclistas, los que andáis en cabeza alguna vez llegáis a cruzarse con los marchadores, pero este año había en alguna zona donde el recorrido era diferente también, ¿no? Sí, había un lugar donde nos, los ciclistas corríamos por un lado y los marchadores corríamos por otro, pero vamos, bueno, en ningún momento el grupo de cabeza o oh, los 30, 40, 50 primeros no, Nunca coincidimos con los marchadores Es imposible Oye Andrés, eh, con unos 3.200 ciclistas en la salida ¿Cómo sale uno de esa, de, de esa locura? ¿Cómo, por ejemplo, bueno. ¿tú cómo lo hiciste? Porque, claro, si te ves rezagado eh, eh, Con 3.200 corredores Es imposible que luego Por muy, muy fuerte que esté uno lo Logre remontar Y entrar entre los 50 primeros, ¿no? Bueno, la verdad es que... Yo este año coincidí con, con, coincidí con, con Miguel Santorihuela uh -huh. y coincidimos en la misma parrilla de salida y cuando vimos realmente lo que había adelante Dios, tierra trágame, es que imposible, son más de 1.200, 1.300 personas que hay que, que rebasar para ponerse adelante, claro. Entonces, pues, quiere decir, o ajá, eh, lo que es la... La calle la bola, pues, rodando a 40, 45 kilómetros por hora, haciendo quizás, casi como se suele ir pasando pasando por lo harto de la gente. Muy peligroso. La verdad es que después uno lo piensa, dice, qué es lo que hay que estar para pasar por esos lugares a esa velocidad. Pero bueno, si la adrenalina es muy, muy alta y si quieres estar adelante a la hora de salir realmente, tienes que apretar los machos y realmente lo que Dios quiera. Uh -huh. eh, se cumplieron tus expectativas, Andrés, qué objetivos te habías marcado para esta edición? Bueno, mi, mi objetivo era bajar eh, de las 5 horas por lo por lo, por lo pronto eh pues, pues lo bajé, ¿no? eh 4 horas 37. Luego quería quedar un, con buen sabor de boca, que no quería exprimirme mucho porque tengo carrera a posteriores y uh -huh. no quería romperme mucho las piernas y mira, mi logro, mi tiempo y disfrutar lo he conseguido, así que mi meta estaba más que sobrepasada uh -huh. Para ti, ¿cuál es, ¿cuál es la parte más dura del recorrido de los 101? ¿La, la subida a la ermita? No Para mí, lo más duro la verdad lo más duro es salir uh -huh. para mí lo más duro es salir la salida es lo más duro, porque como acabamos de decir, son 1.300 personas aproximadamente lo que te puedes, tienes que pasar. Entonces tienes que elevar mucho la máquina, que hay mucha tensión. Eh, sí, es verdad que está la mitad ahí, que, que hay que subirla es un puertecito, no es muy largo, pero un puertecito. Pero la salida para mí es lo más peligroso y más duro que hay en los 101. De hecho, me gustaría ver si por, si, si llegara... Eh esta pequeña crítica hacia los 101 sería de que los 101, hombre, hombres sí verdad es una prueba deportiva que no una cicloturista entonces estaría bien que la que las entraron de, de por categoría o por o por o tener, que te deberían de hacer una pequeña de escriba uh -huh. porque es muy peligroso pasar a mil personas gente que queremos disputarla que sí que yo estoy de acuerdo que es para todo el mundo, pero muy peligroso para la gente que son que se meten mil personas adelante porque le da, compra un mayor de la avión lo metes delante y y, y, ahí, y ahí vamos esto es muy peligroso me gustaría que cambiaran ese sistema de uh -huh. de salida de loscient uno sí sí. <risa> Bueno, y aparte de la salida, eh, eh, como nos has comentado, una salida lanzada, la, la que hicisteis, eh, ¿cómo fue tu crónica de carrera? ¿Cómo fue tu, tu planteamiento? Bueno, mi planteamiento eran empiezo, son 5 kilómetros, hay que llevar un ritmo relativamente moderado, no muy alto, porque sabíamos todo que hemos hecho la carrera sabemos cómo es, entonces lo que realmente duele es a partir del kilómetro de cuarto empezando subiendo las mitas, entonces había que llevar un ritmo alto y a la vez pues ir guardándose un poquito. Eh, yo coincidí con un par de chavales que conozco de las maratones y tal. Intentamos llevar un ritmo alto, empezamos a romper grupo, a coger otros grupos, a romper otro grupo hasta que ya llegamos a la zona de de cuartel. Cuando ya llegamos a la zona de cuartel, pues, obviamente, estaba la, la ermita. En la ermita sabíamos que había algo preparado, que desconocíamos, que no sabíamos lo que era. Eh, una vez que sube la ermita, eh, todavía tiene piernas, le da la huerta, no creo, que no me acuerdo cómo era el monte aquel. Subimos a Polo Alto de Benojar bajamos hacia el río con la mala suerte que nos pilla el tren, sí. a esperar a que pase el tren, todo lo que habíamos pasado por atrás, en la, la, la ermita, bajando de enojada, pues nos pilla, uh -huh. siete, ocho personas que nos pillan, entonces pues esperamos ocho o nueve minutos que abran las barreras del tren y a continuar, estos ocho minutos... Eh, las piernas se relajan y empiezan a contraerse, uh -huh. entonces ya empiezan ahí otra parte más dura, que es poner las piernas otra vez activas en 8 minutos, y ya a partir de ahí, pues el cuerpo ya realmente, pues si tienen las piernas cogidas, poco vas a hacer, uh -huh. y ya hasta arriba, digo bueno, ya lo importante es que ya estoy aquí y ya hay que terminar, no, da igual que fuera el 20, el 10, el 15, que el 50, da igual, terminarla, eso es lo bonito, lo importante. Mm. Con esa traca final que es la Cuesta del Cachondeo, ¿no? Sí, la Cuesta del Cachondeo Que ahí hay... otra veces la he hecho y la hice Un año la hice con, con mi señora mm -hmm. Y este año la hice solo Y digo, Dios santo, con lo bien que la subió con mi mujer Este <risa> año no puedo subirla <risa> uh -huh. Claro uh -huh. eh, es muy, Realmente este año se han mejorado Los 101 eh, Mucho más Más campo, más no hay tantos pisteos Uh -huh. tu vida es muy bonita y y ha disfrutado este año he disfrutado de 201 uh -huh. supongo también andrés que, que una de tus ideas en estos 101 era que, que te sirviera como test de cara a la, la vuelta a andalucía en la que vas a volver a participar ya las, la semana que viene ¿no? Sí, efectivamente dentro de la semana este fin de semana tenemos efectivamente este fin de semana tenemos eh, rota Uh -huh. Y para el fin de semana que viene, el último fin de semana de mayo, tenemos ya la Vuelta Andalucía con tres pruebas eh, consecutivas. Uh -huh. Coín, San Pedro y Los Barrios. Se, se ha reducido. Y había que hacer un test. S sí. sí, te comentaba sí, que, se han, el test. Uh -huh. que se han recortado la, las etapas de la Vuelta a Andalucía, se han recortado hasta tres etapas y creo que más o menos conoces los entornos donde se van a, a celebrar la, las tres, ¿no? Sí, efectivamente más o menos los conozco que como yo digo más vale no conocertelo Porque un punto es un pu es un punto extra que tira tienes que tirar muy fuerte y, y puedes terminar pagándolo pero bueno están ahí las conocemos y es un punto positivo también uh -huh. como bien comentas con in san pedro y los barrios la zona de los halcos locales va a ser la, la zona lo, los espacios donde se desarrollen las tres etapas de esta vuelta a Andalucía, antes tiene este domingo como bien comentan, la décima media maratón BTT-Villaderrota y mmm, antes de, de, de continuar con las pruebas que tiene por delante, de destacar, porque te lo quería recordar también, eh, tu participación en la segunda vuelta Cádiz y gran premio Land Rover eh, GISA que tuvo lugar pues hace unas cuantas semanas donde lograste la tercera posición en la categoría máster 40 no una, una experiencia supongo que, que en la línea de esta de, de los 101 efectivamente una, fue una etapa muy muy muy bonita, también disfrutamos un montón porque son estos son puntos que me daban para para para esto, para eh, la huerta andalucía. Eh conseguí un tercer puesto igualando el puesto del año pasado, con la diferencia de que este año pues no había barro, hemos disfrutado de lo que es la, la zona de del de puerto Santa María y todo su Eh, entorno y genial, también unas pruebas muy bonitas a todo el que pueda hacerla para otro año yo lo animo que la haga mm -hmm. aunque bueno una, una, una categoría en la que se llevó la victoria eh, el eh, José María Guerrero el Gasolina que este eh, año eh, debuta en master, en master 40 y supongo que con, con este hombre ahí será muy difícil a, aspirar a una victoria no en este tipo de pruebas Bueno, este año yo ya, el primer puesto lo he abandonado. <risa> no, realmente es que, hombre, demos cuenta de que este señor es casi sido un profesional uh -huh. del, del ciclismo. Es imposible. Y este año también lo está corriendo todo en Cádiz. Eh, está corriendo media maratones, está corriendo los maratones y lo está ganando todo, claro. O sea, es un... Es un profesional de la bicicleta. Y vigente campeón del mundo eh, de, de Rally BTT, eh, que lo ganó el año pasado en Andorra, recordemos, en categoría Máster 35-39, este año debuta en 40, con lo que supone, con lo que supone ello. Oye, eh, Andrés, con respecto a 2017, ¿has cambiado tu, tu forma de entrenar, tu preparación física en algo para, para este 2018 Porque el año pasado, pues, recuerdo que nos sí. comentaba que bueno que acabaste un poco saturado de tanta prueba, ¿no? Efectivamente, este año sí que le he cambiado, he cambiado mi mentalidad He cambiado mi mentalidad porque realmente yo no como de ciclismo Entonces el año pasado tenía un entrenador que me ponía mi entrenamiento cinco días a la semana Y eso es lo que hay que hacer Este año son, Andrés, tiene ganas de salir? Vale, Andrés no tiene ganas de salir te quedas con tu familia. Esa es mi forma de entrenar este año. Uh -huh. Bueno, y también te está dando resultados, ¿no? Sí, mi cabeza ha cambiado. Ya no es tanto estrés, ya no es tanto... Claro, que tienes que trabajar el lo alto la bicicleta, porque en vez tiene Si tienes que pegarte dos horas y media, ¿pero qué ocurre? Que en vez pegarte dos horas y media, pues tengo dos horas, pues no tengo ganas. Pues, si me apetece esa media hora más, pues hago media hora más. Uh -huh. Simplemente es que la cabeza tiene que estar donde está Y uno no puede estar compitiendo Es saturado de entreno, trabajo, familia No porque al final te rinde uh -huh. Pues desde luego Pues lo vamos a dejar aquí eh, Andrés, estamos ya muy fuera de tiempo Darte la enhorabuena ¿no? por, por esa 26 sexta posición de la general En eh, los 101 kilómetros de ronda Las gracias por atendernos Y, oye, que totalmente de acuerdo con esto último que nos comentaba, que, al fin y al cabo, lo importante es disfrutar y para nada sirve, ¿no?, el estrés o, o, esa, o esa presión que uno se autoimpone muchas veces, ¿no?, eh, cuando está metido en esa, en esa vorágine. Y, y, en definitiva, muchas veces los resultados incluso son mejores, ¿no?, cuando uno tiene la, la cabeza más relajada, ¿eh? Efectivamente, yo te digo, disfrutamos la familia, disfruto yo lo barco la bicicleta, Y todo es mejor, la verdad. Yo uh -huh. todo que se dedique a la bicicleta, quien quiera probar un año y se quiera exprimir, se puede exprimir un año o dos años. Pero que el ciclismo hoy en día, por pues, desgracia, no es no no se come de él y tan solo te trae eh, calentamiento de camisa. Uh -huh. <risa> <risa> pues nada, Andrés. El deporte pues... es para hacer deporte, disfrutar de él. Claro. Ya todo lo que sea, más competiciones y más... Pues, Eso se lo dejamos a los profesionales que son los que ganan dinero con esto, ¿no? Efectivamente Pues nada, Andrés, que muchas gracias, que enhorabuena, que nos vemos pronto, un abrazo Venga, gracias, Hasta yo realmente también porque me gustaría haber ido este año a la patacabra uh -huh. Pero yo te digo, estoy en un provincial de, de Cádiz, de medio maratón y me coincide Me gustaría haber ido, pero bueno, otro año Otro año será Pues nada, Andrés, muchas gracias Venga, Un abrazo, te... hasta luego. Hasta luego. Comentar que la victoria en estos 101 kilómetros, la modalidad de bici la compartieron, como decíamos antes, José María Sánchez y José Márquez, con un tiempo de 3 horas 53 minutos 49 segundos. Entraron juntos en meta de la mano. La tercera posición fue para Alejo Fuentes Ojeda, 4,09,46. Y los ubriqueños, vigésimo sexto, Andrés Cintado Romero, 4,37,41. En la posición 67, Miguel Ángel Santos Orihuela, 4,57,59. Y en la 70, Carlos Javier Arenas Chacón, 4,58,49. 53 y no tenéis tiempo para más, mañana nos vamos a quedar con esto último que comentaba Andrés, con la patacabra, la nueva edición de la ciclo deportiva Villa de Ubrique, será a partir de las 5 y entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde